Desde tiempos remotos, desde la antigüedad, durante toda la historia, el ser humano ha buscado anticiparse al tiempo, romper la barrera del presente. Quien lo lograba tenía el don de la profecía. Y vamos a hablar sobre este asunto con Carmen Font, doctora en literatura inglesa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Una doctora hablando de profecías, eh, de profecías que además, en este caso, como nos eh, dices, nos pueden guiar en la vida. ¿Qué hace una chica como tú en un mundo como este? <risa> Buena pregunta. Bueno, pues la verdad es que eh, es un tema muy especial que me preocupa desde un punto de vista histórico. De hecho, he dedicado yo varios años al estudio de la profecía desde un punto de vista eh, histórico, académico y literario, eh, y también esta faceta es más un aspecto más interior, ¿no? más personal, de mi interés hacia el tema del crecimiento personal y cómo la profecía eh, se ha considerado a lo largo de los tiempos como una conexión. Al principio eh, la vemos como una conexión con la divinidad, pero también yo quería resaltar el hecho de que se trata de una conexión con nosotros mismos. Y es esta doble vertiente, la conexión interior y la conexión exterior... ...lo que yo creo que es eh, lo más importante de la profecía... ...y lo que tenemos todavía que aprender. Hay muchas eh, maneras eh, de intentar hacer ventanas... Eh, ...a las ventanas eh, del futuro, pero no todo es ocasional... Eh, ...en tiempos eh, remotos eh, lo hacían yendo al oráculo de Delfo... O sea, parece que se le preguntaba, se le preguntaba en el futuro... ...pero se preguntaba en el fondo también qué iba a pasar con nosotros mismos... Exactamente. La profecía, tanto la que se cultivaba en la antigua Grecia eh, y más allá, más antiguamente incluso que en Grecia y, y ahora, consiste en eh, saber eh, interpretar las señales que nos llegan de una fuente divina, sea cual sea, y eh, poder eh, entender ese mensaje en el contexto actual. Entonces, la verdadera profecía no, está, no consiste tanto en adivinar el futuro, no es una cuestión de adivinar, sino de entender cuáles son los patrones y los aspectos que inciden en este momento para poder encauzar un curso de acción en un futuro. Acabas de publicar un libro sobre este tema, el don de la profecía. Voy a extraer una frase de ese libro, del don de la profecía, en la que tú dices lo siguiente, la vida no es un cúmulo de incidentes, Casuales. Eh, ¿Qué significa esto? Bien, pues tendemos a pensar que nos pasan cosas, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos las ponemos en funcionamiento o de que estas cosas que nos pasan tienen un sentido dentro de nuestra biografía individual y colectiva. Entonces, a mí me gusta explicar que somos colaboradores de nuestro pro propio destino. Es decir, nosotros tenemos un nivel de intervención que no es total, pero sí que es importante, en las cosas que nos ocurren. Y cuanto más conscientes somos de ello, más podemos intervenir positivamente en el curso de nuestra vida. Incluso anticiparnos a sucesos antes de que ocurran. Exactamente. Tú has mencionado una de las palabras, yo creo que, que un poco nos, nos tiene a todos siempre en la mente, en preocupación o querer saber. En muchas ocasiones decimos, no, si ya está todo predestinado, si por mucho que queramos hacer, si tú tienes un destino, por ejemplo, encontrar un, una pareja, encontrar un trabajo, no una cosa es lo que se desea y otra cosa a veces lo que se cree que dices, no, no, es que yo estaba predestinado a esto a otro. ¿Hasta qué punto eso que tú dices de intentar eh, colaborar con ese destino eh, podemos nosotros interactuar? ¿Qué señales son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber eh, cómo podemos colaborar con ese destino? Muy bien, pues hay algunas señales que son, eh, digamos, ambientales, que, por ejemplo, son lo que llamamos sincronicidades. ¿no? Eh, si una persona está muy atenta a lo que le ocurre a su alrededor. ...pues a veces algún comentario que nos hace una persona... ...o alguna cosa que vemos por la calle... ...que nos llama la atención... ...y que nos hace de repente estar más atento... ...o a pensar en algo... ...en lo que no habíamos caído... Eh, ...también por ejemplo puede ser... Eh, ...a todos nos ha pasado ¿no?... ...alguna vez pensamos un día... ...pues en una persona que hacía tiempo que no veíamos... ...o años que no veíamos... ...y de repente pues recibimos un email de esa persona... ...o una llamada ¿no?... ...estas cosas que a veces nos han sorprendido en la vida pues es lo que llamamos señales. Entonces, pero independientemente de estas cuestiones, también está lo que yo llamo nuestra sabiduría interior, saber ver eh, cuál es nuestra respuesta a cosas que nos ocurren y sobre todo entender eh, si esa, esa cuestión que nos pasa eh, puede ser beneficiosa para nosotros o no, es decir, cultivar el don de sabiduría, y en el libro pues explico, doy varias pautas sobre cómo eh, poder interiorizar mejor Eh, la, nuestro, nuestro entorno, las cosas que nos suceden para poder dar una capacidad de respuesta para poder actuar es muy común que la gente pues diga ah, pues he encontrado a, a la pareja de mi vida y estábamos predestinados sí, es muy posible que sea así eh, hay ventanas de oportunidad y hay cosas que eh, parece que estén pre, predeterminadas pero incluso eh, cuestiones que nos parecen muy fijas muy sólidas, también están sujetas a cambios en función De, de cómo nosotros manejemos las energías en un momento determinado seguramente hay mucha gente escuchándonos ahora que se está preguntando bueno, ¿cómo se hace todo esto? ¿cómo convertimos a la profecía del futuro en nuestro consejero? Bueno, más que adivinar el futuro, significa entender lo que nos ocurre en este momento para poder eh, emprender acciones positivas hacia el futuro. Eh, eso es lo que yo intento resaltar, y de hecho hay un capítulo del libro que lo dedico a, a escribir un diario espiritual, que significa en analizar las causas y los efectos en un momento determinado para poder eh, discernir cuál va a ser el desenlace de lo que está ocurriendo ahora. ¿no? Es decir, parte de una comprensión de las leyes de causa y efecto. Entonces, esto puede parecer muy abstracto, pero eh, en el libro pues, ofrezco varios ejemplos en los cuales de la vida diaria en los cuales nosotros podemos analizar esas situaciones para poder a, anticipar unos resultados y, y cambiarlos, si es el, si es el caso. Tú dices, el secreto de la profecía es cultivar, La relación entre lo interno y, y lo externo, lo sí. que sentimos y lo que nos pasa, lo material sí. y lo espiritual. Sí. Y entonces esto, traducido en un ejemplo práctico, ¿cómo sería? Pues, eh, por ejemplo, una, una, un poco al hilo de lo que tú me comentabas de, de la pareja, ¿no? de una pareja sentimental, eh, suele ser muy corriente que la gente dice, ah, pues... Eh, en caso de ruptura sentimental, eh, ¿qué debo hacer? ¿Debo, eh, digamos, eh, perseverar, insistir eh, en, en, en, digamos, en conservar a esa pareja o puedo quizá liberarla ¿no? y buscar a otra? Esto es una consulta que hace muchas muchas personas se preguntan. ¿no? Pues eh, lo que tengo que hacer en ese momento es analizar las razones por las cuales han llevado a hacer ese encuentro y ver si realmente pues conviene eh, eh, seguir juntos o, o digamos eh, abrirse a una nueva posibilidad. Eh, entonces es, eh, muchas veces confundimos los deseos. Con la, con la realidad pensamos que lo que nosotros deseamos se va a cumplir y no por mucho desear algo eh, significa que eso lo tengas que, que, que merecer. Entonces se trata de analizar con sinceridad si, en el caso que estamos eh, diciendo ahora de una pareja sentimental, las razones que nos han llevado a ese desencuentro eh, son eh, legítimas ...o si conviene, digamos... ...abrirse a la nueva relación... ...pero no ...se trata de ser de psicólogos... Pero, ...no de analistas... ...claro, de, eso te iba a decir... ¿sí? ...la profecía es de psicoanálisis... ...en cierto no, modo... ...no, no... <risa> bueno, hay una parte que si tú quieres... ...pedir ayuda a una... A, ...a un psicoanalista... ...o incluso a un coach... ...o personas que tratan, digamos... ...cuestiones de crecimiento personal... ...aplicado en el día a día... ...pues evidentemente lo puedes hacer... ...todo lo que te pueda ayudar... ...en ese análisis está bien pero consiste en, en uno mismo eh, entrar en una dimensión de intuición. Entonces, cuando uno entra en un estado meditativo de intuición, inmediatamente recibe una respuesta. Eso puede parecer muy abstracto, pero eh, es lo que nosotros llamamos eh, conoces la respuesta intuitiva, intuitivamente, ¿eh? pa, la conoces. y Entonces, a veces esa respuesta nos puede sorprender o no, pero tenemos que tener la valentía para poder llevarla a cabo. Entonces, en eso, en eso es eh, lo que consiste la verdadera profecía, ser capaces de acceder a un conocimiento que tal vez no es del todo racional, pero sí que es intuitivo y profético y por tanto te ayuda en tu en conocer la relación de causa y efecto en un Tema determinado y eso te ayuda a tomar una decisión. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, todo esto que es, en cierto modo, una forma de predecir el futuro, de premonizarlo? Sí, ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con los eh, profetas de la Biblia? Pues también nos has investigado los nos en el libro. Sí, los profetas de la Biblia, ellos eh, eh, basaban también eh, sus predicciones, ¿no? aunque muchas veces tenían un componente histórico, porque entraban en un estado de eh, meditación profunda a través de la lectura y de la oración, y eso les daba eh, una serie de, de mensajes, de visiones, muchas veces, porque recibían visiones. Y entonces, estos mensajes, estas sincronicidades y, y visiones que recibían, los interpretaban. Pero era un conocimiento, eh, como digo, intuitivo, no era necesariamente racional. ¿eh? Entonces, eh, nosotros no somos profetas bíblicos en el sentido de que no tenemos no ejercemos una profecía histórica, pero en nuestro día a día sí que podemos acceder a este conocimiento precognitivo e intuitivo para poder eh, entender lo que nos está ocurriendo y cómo anticiparnos el resultado. Esa es la parte que yo intento recalcar en el libro y que tiene una, eh, una traslación práctica. La profecía es un conocimiento precognitivo, es un conocimiento intuitivo. A partir de allí lo podemos racionalizar. Y de esa forma también era como se si hacía ese tipo de profecías colectivas, ¿no? No, no esa, esa profecía personal que tú dices un poco más de conocerte a ti mismo, sino que se, se aplica, es un sistema similar. Sí, es el mismo sistema, pero lo puedes aplicar individualmente o colectivamente. Por ejemplo, en Grecia pues no, de, no dejaban de hacer lo mismo. Ellos utilizaban quizás unos rituales y utilizaban unos mecanismos para acceder a un estado de, de meditación y un estado de recepción divina, es decir, de, de recepción de intuiciones. Y entonces, estas intuiciones eran interpretadas por esas personas, por esas sacerdotisas. Pero el proceso es, es el mismo. El resultado que tú obtienes lo puedes interpretar a nivel colectivo ¿no? o a nivel individual. Pero el don de la profecía no está restringido a unas personas determinadas que tienen ese don, sino que todos nosotros lo podemos cultivar y además lo podemos cultivar si eh, eh, somos capaces de, eh, de tener un conocimiento eh, interior mínimo y de acceder a ese, a ese estado Intuitivo. ¿Y esto qué significa? ¿Estar atento, por ejemplo, a las casualidades que a todos nos ocurren, a los hechos, esas pequeñas señales que nos da la vida, o preguntar al futuro qué es lo que nos va a pasar? ¿Y cómo se pregunta? Sí, yo creo que consiste más que en preguntar, que te den respuestas, es acceder a un conocimiento que ya tienes, que es intuitivo de tu propia alma, ¿eh? porque somos almas en encarnación, y entender cómo funciona la casuística de causa y efecto. Todo lo que nosotros pensamos, hacemos y sentimos, eh, pone en marcha una serie de consecuencias. Es lo que los orientales llaman karma, ¿no? que es la ley de causa y efecto. Entonces, si nosotros somos más conscientes de cómo funciona esta ley de causa y efecto, eh, nosotros podemos anticipar los resultados. Eso, eso es lo que llamamos también eh, el don de la profecía, no ser capaces de a intuir y de conocer a través de las pautas de causa y efecto cuál va a ser un resultado. Por ejemplo, si hay personas que están obsesionadas con otras y uh -huh. están constantemente, eh, haciendo hablando eh, coloquialmente, putaditas a la otra claro. persona, uh -huh. ese karma que tú dices, a lo uh -huh. mejor la otra persona que está re recibiendo esos constantes eh, ataques no sabe muy bien cómo gestionarlos, pero eh, está intentando eh, solucionarlo o está intentando eh, coger y, y, y defenderse de eso. Pero, ¿cómo le repercute a la persona que a lo mejor no es consciente? Porque no sé si hasta qué punto puede ser consciente o no consciente de, de, de ese mal interior que está haciendo y, y, de, y de, está focalizándose mal en la otra persona. ¿Cómo le puede bien. repercutirse a lo mejor no piensa que, que lo está haciendo por el bien, no lo está haciendo por el mal. Claro. Bueno, esto pasa muy a menudo, que hay personas pues, que sin querer a veces y sin darse cuenta hacen mal a otras. ¿no? Entonces, eso, aunque tú te des cuenta o no del mal que estás haciendo, estás haciendo mal. Y por tanto, eso pues, te va a repercutir en el sentido de que en algún momento eh, vas a sufrir una situación similar y en la cual pues tendrás que redirigir. Entonces, el karma no es un castigo, es simplemente la ley de causa y efecto. Si una persona está haciendo eh, mal a otra, consciente o inconscientemente, o, o, o digamos, está eh, focalizando unas energías indebidas en otra persona, pues esto al final... Eh, le va de, se lo va a devolver. o sea se, no, Esa energía va, de, va a repercutir en esa persona, ¿eh? en, una, en un tipo de dificultad que lleva a esa persona a entender que lo que ha hecho no está bien. Por tanto, eh, una ley del universo que es básica es la ley del amor, en el sentido, no de no, no un amor sentimental, sino en, la, en el sentido de, de la cohesión y de la capacidad de crear correctas relaciones humanas. Uh -huh. La ley de cohesión es fundamental. Cualquier... Eh, transgresión a esa ley eh, de cohesión y de correctas relaciones humanas, pues significa que va a tener que redirigirse y va a tener que corregirse. La autora Entonces, del libro, el sí. don de la profecía, está esta noche con nosotros en La Rosa. Os bien todos, eh, Carmen de Font. Carmen, mil gracias eh, por estar con nosotros y por ayudarnos a entender algo más sobre lo que nos dice el futuro, que nos dice más de lo que nos parece. Eso es. Muchísimas gracias, porque la verdad es que muchas veces somos nosotros mismos unos perfectos desconocidos. Ah, también es cierto, es verdad. Sí. Somos muy planos, sí. ¿eh? Y el tiempo, el tiempo es ondulante. Y tenemos que saberlo. Pasan cosas y pasan cosas hoy y pasarán cosas de mañana. Bueno, pues hay saber esas cosas que pasarán mañana, cómo nos pueden ayudar, se encuentra en este libro, en el trabajo que hace Carmen Font. Carmen, muchas gracias. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Hasta luego.